El edificio con dos pilares fundamentales: uno dando respuesta al reordenamiento de, de las áreas、eh, y a los distintos usos que se le da al edificio, tanto administrativo como cultural y educativo, con sus aulas y talleres, y también la modernización de un edificio que tiene ya 55 años y que ha quedado de alguna forma desactualizado con el equipamiento que, que, hoy, que hoy tiene. Bueno, básicamente, los dos pilares: eh, uno, eh, Reordenar y generar nuevos espacios que、eh, den cabida a usos que se le quieren dar al centro cultural、eh, y también equipar、eh, lo ya existente con nuevas, nuevos espacios que permitan un uso mucho más eh, satisfactorio. Eh, por un lado, volúmenes que se generan en cuanto a a c á v e n l no sé si se va a ver el puntero. Bueno, ahí se ve el, el, la superficie del edificio existente en planta baja. Eh, resumiendo, y después entraré más en detalle, lo que se, se proyectó fue un reordenamiento、eh, del hall de ingreso, dándole la cara al río, a la costanera. Hoy se le da a la espalda, entendíamos que tenía que tener un contacto visual y físico con la costanera. Y después reordenar, de como mencionaba, los distintos usos, tanto la, la parte administrativa de oficinas como las aulas de talleres. Con su ingreso independiente por las distintas actividades que se generan y los distintos horarios y flujo de, de gente que, lo, que lo, lo, lo usa. Y en planta alta se repiten algunos volúmenes、eh, dados en planta baja, con, repitiendo algunos patrones y generando, bueno, obviamente mayor superficie aprovechable. El corazón del edificio sigue siendo la sala mayor, obviamente no le quitamos preponderancia a, a la sala mayor. Lo que hacemos es generar los volúmenes y las distintas áreas alrededor de, de esta sala, con sus、eh, núcleos sanitarios, con sus aulas taller y、eh, el sector de cabanejes que mencionaba anteriormente, que se dispone sobre la parte trasera de la sala. Bueno, una de las cuestiones que también mencionó Marcos y que se apuntó、eh, plenamente en el, en, en el, en el génesis de este, de este proyecto es darle accesibilidad a todos. Una de las cuestiones que también se nos planteaba era los desniveles que,、eh, que hoy tiene el edificio y que de alguna forma. Eh, planteamos resolver con rampas y con dos ascensores, uno de uso público y otro de uso、eh, para el personal administrativo,、eh, para resolver esta, esta cuestión que, que se planteaba y que entendíamos que merecía su, su importancia. Bueno, c o m p a ñ a h í está. Bueno, ahí se ve en mayor detalle y es la implantación del edificio. Y se v e n a o l r e n d e r que no sé si entran en detalles, pero está dispuesta una confitería exterior, no d o s a d a a lo que hoy se, como, como hoy se vive, o como hoy está dispuesta la confitería, que está d o s a d a al edificio, sino e x i b i d a del edificio del centro cultural, con un, un funcionamiento independiente, su núcleo sanitario, su núcleo sanitario adosado. Eh, dando respuesta a una necesidad también de tener baños públicos en, en la costanera y la reubicación del h o y l de ingreso, dándole cara al, a la costanera y vinculando por medio de sendas peatonales、eh, tanto el centro cultural, la manzana donde está interesada el centro cultural, con un espacio entre medio de las dos、eh, calzadas, un área de descanso. Y en la Plaza del Fundador, que también entendemos que es un, un icono de la ciudad、eh, y que buscamos de alguna forma integrar todos estos e s p a c i o s Bueno, una de las cuestiones que planteo.、Eh, básicamente, lo que, se, lo que se plantea entonces es tres accesos i n d e p e n d i e n t e s uno para el sector cultural, entiendo por el l o principal que da cara a la costanera, uno para el uso、eh, más educativo, llamémosle. Talleres y aulas, y otro para el personal administrativo con su núcleo de ascenso vertical, un ascensor y escaleras. Obviamente, esto genera una mejor gestión de los espacios y del flujo de del personal que lo habita. Bueno, otra de las cuestiones que se tuvieron en cuenta en, la, en el proyecto fue la sustentabilidad, organizando primero los espacios y segundo también el, la elección inteligente de los materiales que componen、eh, la obra,、eh, siendo eficientes en, en la elección de tanto el, el v i d r i a d o que hace herramienta a los espacios como、eh, Los equipos、eh, de calefacción y de iluminación con alta eficiencia energética para hacer un uso inteligente y、eh, eficaz de, de la energía. También en cuestiones del de,、eh, uso de, del agua,、eh, los baños con su descarga automática,、eh, de, de alguna forma siendo consistentes en que、eh, es un punto también fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar un edificio de estas características. o t r a de las cosas que se tienen en cuenta es la a r b o l e a existente, las especies arbóreas, tratando de, de ubicar los espacios que se generan, los espacios nuevos,、eh, donde no, no, no haya que retirar en gran medida especies arbóreas. Y replantando aquellos que, que, que por cuestiones de, de espacio t i e n e n que ser ubicados, también g e n e r a n d o nuevas especies, nuevas r e p r o c i o n e s de especies de la zona para también optimizar、eh, el agua a de... zona. Bueno,、eh, vamos a ir a cambiando á c un poco los oradores.、Eh, bueno, yo estoy sumamente emocionado.、Eh, gracias, Marcos, por tu introducción y muy contento de estar acá. La verdad es que movilizado el centro cultural para mí en lo personal es. Eh, obviamente, la victoria de chiquito s muy m a r c a d o por este espacio. Y bueno, ya desde que estoy acá acompañando a Pedro, a Marco, estoy hace seis años, así que lo conozco bastante bien. Este, y eso también me llevó, junto con todo el equipo, todos los profes,、eh, a tener bastante en claro cuáles son las, las necesidades.、Eh, así que, dentro de lo que se plantea en el proyecto, es generar espacios nuevos mira, la cantidad de aulas que hay actualmente crece. Toda la, la superficie de la planta alta del centro cultural se amplía, eso nos permite generar nuevos espacios y pasar a tener aulas específicas, aulas específicas para distintas disciplinas artísticas,、eh, que, hoy, que antes incluso no existían, cuando en los años 50, ahora vamos a tener un laboratorio de producción audiovisual para trabajar con nuevos lenguajes del arte.、Eh, vamos a tener s a l a de ensayo a c u s t i z a d a todo ese espacio con los acondicionamientos adecuados para poder brindarle a, A la comunidad, el equipamiento necesario y adecuado para poder aprender y desarrollar todas las actividades artísticas que, que brindamos y las que vamos a poder también、eh, abarcar en el futuro.、Eh, tratamos de pasar a un esquema nuevo, de, de, de nuevos lenguajes artísticos que están sucediendo hoy en día y nosotros queremos estar también a la vanguardia en eso en v i e t n a y, y hay una comunidad artística muy, muy grande, muy fuerte. Y, y somos testigos de eso día a día con la cantidad de propuestas que, que nos llegan, que podemos、eh, acompañar y llevar adelante. Así que entendemos que el centro cultural tiene que ser también、eh, seguir potenciando esas, todas esas propuestas. Este, bueno, como dije, habrá salas de ensayo, talleres、eh, para producción musical, un laboratorio audiovisual donde se puede con todo equipado: computadoras, monitores, proyectores, etcétera, donde también se va a poder trabajar el cine y la producción audiovisual. Eh, vamos a tener una sala de convenciones también, con, que también va a funcionar como microcine.、Eh, una aula de danza también, que, con el piso apropiado, con todas las condiciones apropiadas para, para poder desarrollar el, el, las danzas, las artes escénicas en general.、Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, y, y vamos a pasar de tener nueve aulas actuales, vamos a tener cinco espacios más. Vamos a contar también con biblioteca. Actualmente tenemos una biblioteca, se va, ahora se va a emplazar en otro espacio del edificio.、Eh, un nuevo Zoom también por、eh, el lado de la costanera.、Eh, y bueno, bueno, lo que decía Martín recién, como resaltar esto: que el sector, que una de las necesidades que, que planteamos en el inicio, cuando empezamos a trabajar, también junto con Nati, Eh, que también conoce mucho el funcionamiento.、Eh, sectorizar bien los espacios. Hoy en día están mezclados los usos, los usos del lo, de lo sector administrativo con los talleres, está todo bastante、eh, mezclado. Tenemos oficinas al lado de una u l a funcionando en un taller y a veces es complejo ese, esa separación. Así que una de las necesidades era separar, o sea, formar un sector administrativo que sea independiente de lo que es el sector de talleres y independiente del sector público, ¿no? Eh, eso nos permite, por ejemplo, abrir el edificio u n fin de semana y no tener que usar el sector administrativo, sino simplemente como sectorizar el uso de los espacios.、Eh, eso, eso va a ser de gran ayuda, la verdad, para el funcionamiento diario.、Eh, el sector de talleres también se puede sectorizar y solamente usar los talleres y no tener, no tener por qué abrir el edificio entero.、Eh, también va a poder administrar más recursos humanos. ¿eh? Eh, bueno, sigamos. Si lo e si l、ah, bueno, antes de cercas, como les dije. b u e n e vamos a poder seguir mirando todos estos talleres que tenemos actualmente y obviamente con la idea de poder seguir、eh, generando propuestas nuevas. ¿no? Eh, bueno, ya vamos a pasar a la Sala Mayor, la mencionamos ahora. La Sala Mayor, acá donde estamos, es una demanda histórica también, una, una demanda histórica de, de todo el sector técnico, de, de todos los elencos que nos visitan. Eh, como ustedes saben, el Centro Cultural no tiene una e s t r u c t u r a aquí arriba, donde ustedes n o pueden ver, pero、eh, los teatros de j e r a r q u í a tienen lo que se llama una parrilla escénica, que el Centro Cultural no lo tiene.、Eh, y eso nos permite, es una estructura de hierro q u e í arriba donde se pueden colgar todas las b a r a s de telonería, de iluminación,、eh, escenografías. Eh, bueno, nosotros no contamos con eso, entonces tenemos un uso limitado del espacio.、Eh, ya contar con eso、eh, nos va a permitir a l a r g a r elencos de muchísima mayor complejidad técnica, cosa que hoy en día no lo podemos hacer.、Eh, y eso, eso es, un, es un hito para nosotros, para este edificio, va a ser un a ñ o después poder contar con ese equipamiento.、Eh, y obviamente, el equipamiento d lumínico y de sonido y de pantalla. ¿no? Vamos a contar con. Con todo el equipamiento de primer nivel,、eh, con el asesoramiento adecuado, no, no, no surgió nada de, de, de mí ni del equipo, la verdad que nos asesoramos muy bien con gente especializada y, y hemos logrado、eh, llegar a un pliego con unos, unas condiciones、eh, de primer nivel, no le vamos a envidiar a ninguna sala de, del país por lo menos, no le vamos a envidiar nada.、Eh, y sobre todo,、eh, ...esto, brindar a los trabajadores municipales, los que se hacen cargo día a día de la sala, Las mejores condiciones de trabajo porque vamos a evitar tener que subir una escalera para poder mover una luz. Ahora las barras van a ser automatizadas con motores que suben y bajen este, y un montón de aspectos más como puentes, puentes de iluminación, puentes escénicos.、Eh, nada, en definitiva, vamos a pasar a tener una sala de primer nivel que va a ser un orgullo para nosotros y para toda la Patagonia Norte. ¿no?